Uljic, Ulcic, ¿qué es? Serbio, Croata, ¿qué es eso? Croata, ah, croata. visto que la pegué sin querer. Es medio facho. Creo. Sí, <risa> así que no, no me da mucho orgullo. Sí, pero se escribe con una ch o una c CH. sola. En realidad es c solo, pero se pronuncia ch. Acá cuando, lo, cuando los anotaron acá en Argentina, es sí. CH. ¿tú? Sí. Bueno, y, y el uljic es así o esa J también es como una I. Eh, creo que se pronuncia algo así como juico, algo así. Ah, ah, bueno, sí, no, no, no, no sabes mucho no de es eso. Inglés. No, no, no lo conozco. Bueno, estás presentando un libro. Vamos a a, a los bifes. Sí. Estás presentando un libro que de alguna manera creo que es una especie de relato de las veces que te fuiste a San Cristóbal de las Casas, viajaste a México, te mezclaste con los zapatistas, te transformaste en una zurdita. zurda <risa> Sí, vos sabes que... No, no, yo fui en el 95, la primera vez, sí. eh, para ir a ver de cerca, porque fue algo como que me sorprendió mucho ese movimiento, vi un par de, de, de videos. Sí. Y llegué en el 95 con eh, la ofensiva militar. Fue una ofensiva, una, la traición de Cedillo se llamó en ese momento. Ah, espera, espera, espera, contame, ¿cómo fue y, eso? Bueno, Cedillo estaba, había sumido unos meses antes. Sí. Estaba Salina de Bortari antes. Y Cedillo eh, estaba en diálogo con los zapatistas en ese momento. Ajá. Eh, y en el momento que... que eh, ya se acercaban digamos las las últimas conversaciones sí. en vez de llegar Cedillo con su palabra mandó la, los militares ah ¿sí? bueno una gran traición una grave traición se llamó la traición lo llamaron en ese momento la traición de Cedillo porque fue mm. lo que no, no se esperaron nunca digamos. sí y el zapatismo estaba dónde en la <ríe> en la selva Estaban, ellos estaban en las comunidades como siempre sí. que en las comunidades están las bases de apoyo eh, los milicianos Ajá. y después en las montañas están los insurgentes bueno claro. parte de la comandancia sí. resulta que cuando invaden la selva lo, lo, lo, los militares sí. eh, que querían descabezar el movimiento como si tuviera una cabeza única ¿no? claro claro y lo que hacen es encuentran las comunidades vacías huyeron todos a la montaña Ah mira Sí. Entonces encuentran todas las comunidades vacías y permanecen ahí en la montaña, imagínate vos, con frío, hambre, sí, sí, sí, sí. Eh, muertos, sí. eh, como un mes. Uh -huh. Bueno, yo llego en ese momento a San Cristóbal con la única, el único dato que tenía que funcionaba un centro de derechos humanos. En San Cristóbal. Eh, en San Cristóbal, Fray sí. Bartolomé de las Casas. Sí. Y tengo la suerte, además de que llevaba una carta de acá de la PDH, que yo en ese momento estaba muy cercana a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, sí, sí. tengo la suerte de encontrar el Centro de Derechos Humanos en San Cristóbal mm. y de, de encontrar una cordobesa que estaba, digamos, organizando estos campamentos para ir a la selva, Ajá. que yo no sabía que era cordobesa, para mí era una mexicana, sí. que después resultó ser una amiga del alma, ¿no? Sí. Y que sigue sí, y me dice a mí y a algunos otros extranjeros y mexicanos que estábamos, necesitamos que se organizarnos para ir a romper el cerco militar en las comunidades. Yo Ajá. llevaba una filmadora que era mi única arma que tenía en ese momento, sí. siempre tuve, sí. y bueno, y partimos al día siguiente, al día siguiente partimos para comunidades que no se sabía qué era lo que pasaba, uh -huh. bueno, y ahí empezó el tema de los campamentos civiles por la paz, ¿no? que llegamos, fuimos llegando a distintas comunidades, iba eh, quedando gente, eh, algunos mexicanos, algunos extranjeros, y nosotros finalmente quedamos tres, un francés, una francesa y yo. Que, ¿Y qué, ¿Pero qué estaban? ¿Como observadores? Como observadores. Ellos nos llevaron para documentar, a ver si podemos documentar claro. qué era lo que pasaba en, en las comunidades. Y vos tenías una, una cámara analógica. Una uno, una cámara que me había, que yo ni sabía muy bien cómo funcionaba, ¿viste? Ah. Que la me la habían este, la habíamos comprado para, para hacer tonterías nada más. Sí, Pero sí. Me, me pareció interesante llevarla porque yo pensando en, en hacer alguna entrevista, traer más información. Ajá. Nunca pensé mm. que iba a llegar en este momento, ¿no? Claro, claro. Bueno, ahí sí. se me abre todo un mundo diferente, porque imagínate vos que nosotros llegamos a cada comunidad que llegamos y nos decían, bajamos de las montañas, volvemos a la comunidad, si permanecen como observadores ustedes. Ah, claro. claro. Bueno, ahí encontramos mm. sí. eh, cantidades de comunidades destruidas, el maíz quemado... Eh, las todo, todo obra de los milicos. Todo obra de los milicos, pero una cosa terrible, fue sí. terrible porque la ropa, bueno, no les quedaba nada prácticamente. Los... Ahora, a ver por qué eh, calculás eh, vos que en esa época este Cedillo traiciona de esa manera. ¿Qué qué importancia tenía que sí, sí, los fue zapatistas hecho. fuesen independientes y estuviesen en ese pedacito de México sin joder a nadie? Sí era la tierra, es la tierra más rica de México, ah, ah, es por una cuestión de tierras, de Yo ocupación de tierras. tierra. Es la riqueza mayor de, de, de todo México Ah, ¿no? mira, esa no y la tenemos. Estaba ocupada, o sea, sí, sí, claro, prácticamente claro. Chiapa está ocupada por los zapatistas, sí, sí. por su autogobierno sí, y todo claro, lo demás. Claro. Es para cualquier gobierno de México, es eh, eh, sí. un O sea que no era una cuestión meramente, digamos, subversiva, sino que había una ocupación de la tierra que les interesaba a ellos. Yo creo que sí. sí. Ah. Imagínate vos que todo, aparte todos los terratenientes que estaban ahí tuvieron que, el primero de enero del 94, tuvieron que volar todo. O sea, claro, claro. Tierra, estamos hablando de miles y miles de hectáreas, ¿no? Eso es. Porque habían decidido que la tierra era del que la trabajaba. Exactamente, exactamente. Sí, sí, bueno, era un precepto peronista ese. Claro, porque Perón fue el que dijo. Sí, claro. Allá por, allá por el 50 creo que lo dijo. ¿eh? Este, la tierra es del que la trabaja. Sí, sí, sí, sí. sí. Bueno, y entonces, a partir de ahí, ¿qué, partir... ¿qué hiciste? ¿Te quedaste? ¿Hiciste varios viajes? ¿Cómo fue? Me quedé, ahí me quedé un tiempo, casi me pierdo el avión de vuelta. Sí, eh, bueno, no importa. Pero me, me entusiasmé mm. como para... Me, eh, me, me sorprendió el movimiento, me sorprendió mucho todo este tema de las asambleas, del mandar obedeciendo... De, de, de lo que se iba formando desde abajo, la base de apoyo. Sí, claro. Eh, no, claro. No, no, como que no hay una cabeza, por eso eh, se habla a veces de Marcos como Donora bueno, Galeano, pero sí. eh, se No, habla... pero por eso me, me parece que por eso justamente era subcomandante, porque el comandante es la gente, el pueblo. La gente, claro. eso es el obedeciendo en algún de una forma increíble, claro, bueno, claro. a mí me atrapó mucho todo eso. Te dije, tuve el tibajo, porque yo viajé todos los años, 23 veces. Pues, ¿A gasté, 23 veces fuiste hasta allá? Me fui, me gasté toda la herencia de mi viejo. <risa> no, no, perdón, perdón. Invertí toda la no, herencia. Vale, no vale, pero muy bien, muy bien invertida aparte. Sí. Y bueno, y y. ¿Y en el libro, en el libro vos, vos contás parte de esos viajes. Claro, mi experiencia, son crónicas que yo iba escribiendo en sí. cada comunidad que estaba. Siempre Ajá. participé de los, de los campamentos, se sí. llaman bricos ahora. Bricos, brigadas, que serían brigadas civiles de observación. Exactamente. Ajá. Entonces yo cada, cada eh, comunidad que iba, donde me mandaban, donde mm. hacía falta, sí. escribía. Escribía a mis hijos, a mis amigos, contando esta experiencia. Claro, ¿no? claro. Y bueno, y la fui así guardando, pero sin pensar, viste, en escribirla. Y mi hijo siempre me decía, ¿por qué no, dice, no, no hace un libro con todas esas crónicas? Sí, y Yo contás. Te, te, te, mm. las, te, te, te edito, digamos, te mm. invierto para editar. Y bueno, ahora con qué tema que estuve de todas tres operaciones seguidas, me puse... Sí. Che, era, era era una son comunidades muy cerradas te dejaron entrar porque fuiste 25 veces no te dejaron entrar no, te dejaban no. entrar un poco pero no del todo la, el tema es así eh, vos, eh, yo fui eh, por, siempre por el centro de derechos humanos sí. o sea tenés que ir con un aval primero un aval desde de, de, de la Argentina sí. el centro de derechos humanos te prepara también y llegas al lugar donde ellos te envían y te reciben, pero con los brazos abiertos, porque eh, para ellos son como un escudo, el claro. extranjero que va es como un escudo sí, sí. entre los militares, porque son ocupadas militarmente, claro. toda esa zona de Chiapas. Sí. Entonces, en principio, en la comunidad te observan, o sea... No, no es que el primer día vienen y... No sí, se, no, no, no, te tienen en observación. En observación. Sí. No les gusta que preguntes, o sea, vos preguntás a ver cómo, cuántos sí. son... No, no, no, claro, tenés temática. que tenés que dejar correr el tiempo, el tiempo. sin Después, insistir. todo tres días, es increíble porque te, ya se empiezan a acercar, participan... Sí te cuentan, sin que vos preguntes nada, te cuentan. Sí, sí, sí, okay. Son muy alegres, muy uh -huh. divertidos, muchos bailes hay. Sí. Bueno, y así como eso, sorpresas. A mí me ha tocado presenciar, porque como estaba con la filmadora, me ha tocado presenciar, me llevaron a comunidades donde había invadido el ejército, había entrado a la comunidad, sí. y las mujeres y los niños adelante echando al ejército con un palito cosas impresionantes mm. el, el ejército actualmente sigue estando ocupada sigue, ah, sí, sí. sigue zona ocupada por el ejército sigue estando ocupada eh, hay, han hecho muchos cuarteles militares sí. y han como cercado toda la zona eh, sí. zapatista y ahora últimamente con el tema de las guardias nacionales que eh, han Cruzido ahora con López Obrador. Sí. También hay bastante militarización. Porque bastante más militarización. tengo entendido que si bien al principio parecía que López Obrador era una esperanza de cambio, sí. enseguida los zapatistas dijeron, este es un traidor igual que sí. todos. Ya los, había ya los había traicionado en el 2001, porque López ah. Obrador era presidente del PRD en esa época. Ah, mira, sí. Y cuando ellos llevaron... Sí proyecto de, de cultura y, y, y derechos indígenas al, al Congreso, lo traicionó, era, sí, era lo claro, claro Lo único que quieren los zapatistas es que los dejen en paz. Sí, pero aparte <risa> de eso, sí. se ha organizado algo muy importante a mi forma, a mi a mi punto de vista, sí. que es el Congreso Nacional Indígena. Ah, mira Batista, pero están muchísimos pueblos indígenas de todo México, sí. y que se han ido organizando y realmente también tienen sus formas eh, eh, autónomas de gobierno sí. están peleando ahora con todos estos megaproyectos que, que, que están imponiendo otro orador cosa que no pudieron hacer los anteriores sí, claro, claro, claro. o sea que para mí es una esperanza muy grande el tema del Congreso Nacional Indígena también Ajá. Y, y ver ver yo te digo sí. dice que yo que he ido desde el 95 ver el avance que han hecho en las comunidades indígenas es sorprendente sí pero Entonces, a, a, aparte las... hay hay un componente indígena en la sociedad mexicana muy sí, grande muy importante claro muy importante. claro Sí, yo siempre digo que acá no hay un componente grande porque los hicimos mierda a todos. Claro, y allá también estaba muy oculto esto, porque sí. el indígena estaba relegado. Yo me acuerdo las primeras veces de estar en San Cristóbal, en sí. los cinco. Mm. y voy, iba el güero iba caminando, el blanquito iba caminando por la vereda y el indígena se tenía que bajar de la vereda, por ejemplo. Ajá. Ajá. O sea, que ahora tienen un orgullo. Sí, no, claro, claro, claro. claro. Así que no, eh, eh, eh, yo me, me sorprende, mm. ya te digo, este tema del avance que han ido haciendo, cómo han ido modificando, porque han tenido también, ellos reconocen que han errado en un montón de cosas. Sí, y, claro. Pero bueno. Mm. Eh, siguen retorcendo un poquito y siguen avanzando. ¿no? Eh, tuviste mucho que ver en las hinchapeloteses de Leda Berlusconi para, para sacar al subcomandante Marcos sí, en, en aquella plaza y después que charle conmigo vía telefónica. Sí, sí. sí. sí me encantó. Yo me enteré bastante después. Lo que lo habrás perseguido, ¿no? No, no, los volví locos porque yo llevaba <risas> varias carpetas y en cada ciudad que parábamos cada pueblo, pa Unas carpetas, <risas> así que por, por cansancio. Me che, si leo el zapatismo en mis crónicas miradas de una campamentista eh, ¿me informo bastante sobre ese movimiento? Es más Que informarte a lo mejor sobre, sobre el movimiento vas a ver lo que pasa en, en lo cotidiano. Ah, ok. okay, ¿eh? okay. No, no es un libro de historia, sí. eh, es. Son vivencias de lo que yo vi, de lo, de, de lo que pasé en cada día okay. con, con la alegría, los dolores. Sí. No, no, no es un libro de historias. Sí, pero, pero se va en, eh, así como entre pliegues, se va entreviendo cómo es el tema, desde pues, cuándo, porque si fuiste 25 veces y contás todo lo que viste, es, es obvio que de ahí algo me va a quedar del movimiento. Sí, sí, sí, también está... Por supuesto cuando llegamos a. Eh, yo volví de, de México sí. a, a la comunidad La Garrucha un poco antes y después vino la comandancia. Ajá. Y bueno, yo me enteré ahí lo de, de que había llamado, y pude agradecerle a su comandante, del llamado, o sea, está todo registrado. Qué maravilla. Bueno, Lili, y lo estás presentando ahí en Rosario, ¿cómo no, es el tema? estar con suerte el 7 de diciembre acá ah. en el Centro Cultural Quilombo que estamos este, participando con otros grupos Quilombo sí. 27 sí. Resistencia, autonomía y emancipación mamá mía todo zurdito <risa> se viene el zurdaje dijo Mirta Sí, bueno, Lili, te mando un beso grande y que vaya gracias. y que vaya todo bien. Gracias Quique, gracias. Bueno, beso grandote. Chao, un abrazo Chao. Eh, le escuchaste a Liliana Ulhich aquí en el desconcierto